Y saltamos de las fuerzas del aire a las fuerzas del agua, ponele. Saben que el nadador pampeano José Gramajo se coronó subcampeón argentino en los 1500 metros en la categoría juvenil 2 del Pan Pacific, eh, clasificatorio para el Pan Pacific de Australia. Eh, José, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, contanos eh, cómo venís de esa experiencia, supongo que contento, y qué, es, qué panorama se abre ahora. Bueno, eh, la semana pasada estuve compitiendo en el Campeonato Argentino de Juveniles, eh, yo específicamente en la categoría Juveniles Sports, de 17, 18 años, yo con 17 años, y alcancé la marca A o marca básica para el Campeonato pan FAMPASIERIC JUNIOR eh, que va a desarrollarse eh, del, 20, del 20 al 24 eh, en Australia, en la ciudad de Canberra, en el Instituto Australiano del Deporte. Eh, ¿qué fecha dijiste? Del 20 del 20 de, de, de qué mes? De agosto. Ah, bien. 2024. Bien. De... Bueno, y eh, esta clasificación desde el punto de vista deportivo te va a obligar seguramente a gestionar, vamos a decir así, lo económico, la necesidad de, de bueno, llegar ahí, cómo eh, viene la mano. Hoy, hoy por hoy eh va la situación actual que a través al país y con el cambio con el cambio de gobierno Eh, los gastos para este torneo eh, van a tener que ser gestionados por cuenta mía, eh, digamos desde lo que es el NAR o el gobierno, a diferencia del año pasado no nos va a cubrir nada eh, y bueno, esto eh, es, digamos empezar a juntar lo que para agosto, el costo de 6.000 dólares que va a ser eh, todo lo que es gastos eh, y demás para Australia Bien, el año pasado ya ya estuviste ahí Eh, estuve convocado con la selección eh, eh, A la Copa de Federaciones Y también para el sudamericano juvenil Bueno, buenísimo eh, Entonces supongo que Con esta charla que estamos teniendo Iniciamos la campaña para eh, Encontrar el financiamiento De esa actividad deportiva Ante la cual el Estado Nacional Se está haciendo, digamos, el distraído eh, Claro, exactamente y Contame un poco en qué consiste el encuentro al que tenés pensado llegar en agosto en, en Australia. Bueno, de, digo, que de, de, ¿de dónde? El campeonato Pampas-Texus Union reúne, eh, que va a ser en Australia, en, en Canberra, como te contaba, sí. que uno de los mejores talentos juveniles sub-18 del mundo, eh, van a participar, eh, además de Argentina, como, como invitados, Eh, los principales potencias a nivel mundial en la natación, ya sean Australia, Estados Unidos, Japón. Eh, y bueno, eh, va a ser una de las competencias más importantes, a ni, por no decir decirla más importante, eh, a nivel mundial en lo que es la categoría juniors, eh, que para nosotros son juveniles, eh, de, entre 14 y 18. Bien. ¿Y tu rutina en qué consiste? ¿Tú? Eh mientras existen este tipo de competencias digo desde el punto de vista deportivo te digo en tu rutina eh, eh, bueno entreno eh, bueno de tarde de lunes a viernes de, de tres y media de tres y media, eh, a seis a seis eh, de la tarde también en sesiones de doble turno de, de cinco a siete de la mañana uh -huh. eh, Los sábados de, de siete este nueve y media de la mañana y complemento con tres sesiones de gimnasio de, eh, de banal donde esto donde lo haces todo esto lo que va lo que es de, de las sesiones de agua eh, los doble turnos los hago en el Blue Boy, y lo de gimnasio en el día ahora respond uh -huh. es muchísimo tiempo que le dedicas a esta actividad eh, sí. supongo que soñás con que sea eh, tu futuro como persona digamos tu actividad central de la vida Sí, sí, obviamente que después, bueno, me, yo quiero estudiar algo así y e ir con la carrera, pero con lo que respecta a la natación, llegar eh, lo más lejos que pueda, ¿no? Hoy sí. por hoy, eh, capaz que no pensaba llegar a este torneo tan importante en Australia y es una y pude, con entrenamiento, eh, mi enfocado en el objetivo, pude alcanzar, pude cumplir otros sueños, o estoy, quiero cumplir este sueño de ir a Australia a representar al país. Buenísimo. ¿Cómo cómo te llevas con el colegio, el tiempo y demás? ¿Venís bien? ¿Tranqui? ¿A dónde sí, vas al colegio? No, arranqué sexto año. Ajá. Eh, fui una semana ya falté. Eh, pero no, siempre el colegio apoyándome, ya sean los profesores, los directivos, eh, adelantándome, adelantándome algún trabajo, alguna evaluación o dejándomela para después. Eh, también lo que es tema de educación física para la para poder eh, descansar ante tanta par de horario de entrenamiento, eh, como así también eh, poder ayudarme en todo en todo lo que pueda. ¿A qué colegio vas? Al domingo sábado. Muy bien. Bien, José, eh, muchas gracias, eh, suerte, éxitos, y estamos acá también para lo que podamos ser útil a los fines de, de encontrar ese financiamiento que haría falta para, para llegar a Australia tranquilo. Bueno, dale, muchas gracias y también muchas gracias a ustedes por eh permitirme contar y ojalá que se pueda hacer posible este sueño que representa a Argentina en Astral Dale, abrazos Abrazo. José Gramajo, el pibe que nadador pampeano clasificó al, eh, al Pan Pacific Junior que va a tener lugar en Australia, los mejores nadadores del mundo de esa edad, menores de 18 años van a competir, él lo logró, lo que tiene que buscar ahora es el financiamiento, lo dijo, 6 mil dólares necesarios para costear el viaje, la estadía y demás, ojalá pueda cumplir con ese sueño.